...con Cacho Heredia, zaguero central de San Lorenzo de Almagro. Se fueron a... Por en ellos, época que se fue, el gordo de Alessandro, el, que era arquero de San Lorenzo, no soy de San Lorenzo al fútbol, eh, aclaro. Pero, este... Y me, me hice de... Eh, se fue al Salamanca, el gordo de Alessandro, y después estos dos se fueron a... Y me hice del Atlético. Que el ratón allá no esa, de Fulvense era cómprenlo aquí porque en Europa no se consigue la propaganda de los botines, mira viejo que viejos que son Juan Pablo Luque, ¿cómo te va? Santiago Ortega, Fabián Pérez, te saludan, ¿cómo andas ¿Qué tal? Fabián, ¿cómo andamos? Buenas tardes Bueno, te llamamos hace poquito, te sacamos al aire pero la verdad que meritaba la, la oportunidad porque eh, de parte de la gente de Uno Contra Uno eh, y de todos los que hacemos Uno Contra Uno televisión, radio, todo, red, la web queremos felicitar a la dirigencia de Comodoro por el esfuerzo que que, que, que han realizado en... Eh, en una época de vacas no tan gordas, este bueno, de traer un cuadrangular de nivel internacional a, a, a la Argentina, en este caso la Patagonia, y, y con una chance importante de avanzar de ronda, así que eh, le decíamos lo mejor y lo queremos decir públicamente a este esfuerzo que ha hecho Gimnasia de Comodoro, ¿no? Bueno, muchas gracias Fabián. Sí, la verdad que estamos eh, trabajando contra reloj, digamos, ya hace varios días tratando de de poner el estadio en, en las mejores condiciones eh, posibles. La verdad que hoy estuve la mañana temprano y, y está quedando muy lindo. Y toda la organización de, del cuadrangular que comienza hoy a noche, la verdad que, que viene de maravilla. Así que se ha hecho un trabajo con muchísima fuerza, como lo resaltás vos. Y por suerte, eh, hasta el momento está saliendo todo bárbaro. Solamente falta lo más importante, que a partir de, de la City Cuarto comience eh, la Liga Sudamericana en Comodoro, que para nosotros es un, es un placer eh, volver a, a poner a, a la ciudad en condiciones de organizar un torneo internacional. Así que esperemos que de la noche ya, con los partidos eh, iniciados, se iba lo más importante, que poder ver eh, tres días de, de básquet eh, de primer nivel. Claro, y además era televisado sí. por la pantalla de DirecTV. Sí, están, se televisan los seis partidos por, por DirecTV, eh, los, los dos turnos, así que también es importante. ¿no? Bueno, el sorteo, de algún modo, el calendario marca que arrancan con el más flojito de grupo. Eso está bueno porque también para ustedes es un comienzo de temporada. Sí, eh, es importante, eh, ya que nosotros somos un equipo en formación. Eh, si bien queda una base del año pasado, eh, son más los jugadores que, que vinieron nuevos que los que estaban mandata hay que poder arrancar con, con, con, con un equipo como eh, reggata lima de perú que como ellos mismos lo resaltan están tratando de, de poder incorporarse a, a, al básquet de sudamérica que realmente es muy competitivo con equipos en brasil uruguay argentina y venezuela más solitariamente con, con, con, con mayor nivel eh, no nos permite poder eh, empezar de eh, Creo que es del Fit Tour de la mejor manera, así que, bueno, esperemos esta noche demostrarnos la cancha también, ¿no? Juan Pablo, y, y hay una hay una venta de, de entrada anticipada, uh -huh. ¿no? este Para que, eh, abonos, para que la gente pueda concurrir al estadio. Sí, hemos sacado un, una venta de, de abonos por los tres días. No me tirás el precio, porque no me acuerdo. No, no, este, no. <ríe> Pero sí, sacamos un abono para, para los tres días, eh, para ver eh, cuatro los dos partidos, digamos, por día, así que eh, hasta ahora viene muy movida la, eh, la concurrencia de público, anoche hasta las 9 de noche había colas en los socios fundadores eh, de gente sacando entradas, ojalá que tenga el acompañamiento de, de la ciudad y del público para poder eh, valorar, digamos, un esfuerzo tan importante que, que se hace gracias al apoyo de los socios, de, de los hinchas y por supuesto de, de los comercios, y las empresas de Comodoro Rivadavia que nos permiten llevar adelante eh, esta organización. No te pedimos los precios, te pedimos entradas para sortear nada más hoy. Ningún problema. <risa> que, ahora le llamamos a Néstor Chávez que, que, que se ponga en, en contacto para que para que la ponga a disposición. Porque hoy juegan 19-15 Mollidas Cruces contra Defensor Sporting y 21-30 Gimnasia de Comodoro contra los peruanos de Regata Lima. Después van a jugar mañana el mismo horario contra Defensor Sporting y cierran el jueves 22 contra Mollidas Cruces que vendría a ser el cuco, ¿no? Del grupo. Bueno, todos todos dicen que es el, es el equipo más eh, más complejo de todos, que, que, que tiene ya aparte viene muy rodado porque viene ya jugando la liga la, la liga brasileña, de manera tal que está están en actividad tanto Sporting como gimnasia todavía no ha comenzado la, la competencia, así que eh, por supuesto que, que estamos hablando de, de un equipo que, que es muy fuerte, uno de los mejores equipos brasileños y que ya viene jugando este muy bien, así que Eh, va a ser un desafío importante poder eh, juegar tanto el miércoles con Sporting, que también va a ser un partido durísimo y creo que es fundamental eh, porque es central poder tratar de, de ganar los dos primeros partidos para llegar al último partido eh, con más tranquilidad, ¿no? Estamos hablando con Juan Pablo Luque máximo responsable de gimnasia de Comodoro esta noche gimnasia arranca frente a Regatas Lima, el primer grupo de la Liga Sudamericana nueva edición esta temporada para este torneo continental eh... Te pregunto ya en la digamos en la parte estratégica, no en la parte de logística que, que habitualmente tienen que hacer cuando cuando arrancan la temporada. Este tipo de eventos que va por fuera del presupuesto de la Liga Nacional de Basketball, eh, ustedes lo manejan <risa> independientemente o lo meten en la misma bolsa que la temporada liguera. No, fue un de verdad y cuando nos ofrecieron eh, la posibilidad de que gimnasio organice el, este torneo que no teníamos previsto ni lo habíamos eh, presupuestado. Eh, la verdad que, que son eh, cifras importantes porque uno tiene que hacerse cargo de, de, de toda la hotelería para tres equipos para 16 personas que vienen de Fibaméricas eh, todo lo que es eh, la logística, todo lo que la comida de toda esa gente claro. eh, y después todo lo que es el movimiento interno y, y los gastos sí. que conlleva eh, llevar adelante una competencia de esa naturaleza no lo teníamos previsto, con lo cual cuando surgió la posibilidad, lo que hicimos fue eh, gestionar eh, por afuera de, de, la, de la armado del presupuesto de, de la Liga Nacional, respondieron automáticamente las empresas que fuimos a ver para poder, eh, sobre todo, costear toda la parte hotelera y, y, y la comida de, de, de, de casi 80 a 90 personas. Claro, te iba a decir eh, eso, andan cerquita de las 100 personas, ¿no? Sí, claro, son cerca de 100 personas que... Entre árbitros y todo... Árbitros, dirigentes, claro. eh, prensa, estadística, digamos, es una logística bastante importante. En una ciudad donde los hoteles son bastante eh, elevados los, los, los precios, eh, de manera tal que teníamos que tratar de, de conseguir la posibilidad de, de cubrir esto, enseguida el hotel austral... Eh, que es un hotel de realidad y de paso el chido de paso eh, está perfecto eh, ac accedió automáticamente a, a, a colaborar con, con la organización y esto nos permitió eh, encarar fuertemente eh, la competencia y a partir de ahí reducir los costos y obviamente apostar a la posibilidad de que en los 3 días eh, haya mucha gente y, y poder recaudar cosa que nos va a permitir eh, un, un, un buen eh, número para presupuestarlo para para el resto de la temporada de la Liga Nacional así que ojalá que, que salga de esta manera ¿no? Juan Pablo este a ver, ahora tienen 3 partidos de local ¿no? y después cuando arranca la Liga tienen una cantidad de partidos de local recién estábamos este, dialogando también eh, por chat con, con un colega y un amigo y, y me decía este la verdad que tienen más o menos entre 15 y 16 partidos prácticamente de local en poco tiempo si, sí, el Fit Tour es eh... Por lo que estuvo viendo, comenzamos de visitante, pero enseguida tenemos eh, una gran cantidad de, de partidos eh, de local, lo cual eh, al principio de temporada es eh, bastante bueno que, que nos haya tocado de esta manera. Después seguramente tendremos que, que equiparar la cantidad de partidos que tendremos de visitante, con lo cual tendremos que salir bastante tiempo afuera. Eh, pero bueno, me parece que es una forma de la cual los clubes vinimos planteando, sobre todo los clubes más alejados de, de la capital, como somos nosotros, Hispano de Río Gallegos y claro. los del Norte, de Santiago de Estero, Formosa, Corrientes, eh, de generar este tipo de fit que permitan eh, llevar giras más largas y, y poder viajar menos. Eh, nosotros casi todos los días que lo, lo, los hacemos en avión y eso genera un presupuesto enorme en, en, en, en pasajes aéreos, de manera tal que para nosotros es importante poder generar menos cantidad de giras, Eh, y de esta manera cubrir mayor cantidad de partidos afuera ¿no? ¿no? está bien, y eso afecta un poco a la, a la, al bolsillo de la gente o no, vos crees que van a ser ustedes son siempre este, de avanzada en eso, no sacan tarjetas con, con, con el club, este hacen acciones solidarias sacan planes para que la gente vaya a la cancha y teniendo en cuenta esta cantidad de partidos el, el costo o el precio de la entrada van a ser algún plan especial Mirá, por un lado, Fabián, tenemos una gran proporción de lo que son los abonos, ¿no? El, el año pasado pudimos eh, largar más de 500 abonos eh, previo al inicio de la temporada, lo cual es un número muy importante, teniendo en cuenta que todas aquellas empresas que también son sponsors del club, eh, se les otorga un abono extra, sí. de manera tal que tratamos de, de, de generar eh, eso por un lado para tener... Eh, un cierto número ya de, de, de entradas vendidas antes de comenzar la temporada Exacto. por otro lado todos aquellos que son socios del club entran gratis a la popular eh, con el pago del día de la cuota social con lo cual también toda la parte de, de, de, de, de populares en tanto en cuanto estén asociados al club eh, tienen un, un precio especial después obviamente todo lo que es eh, plateas eh, eh, y populares no socios Eh, si hay tanta cantidad de partidos, muchas veces alargamos abonos por, por cuatro partidos ahora vamos a tener por ejemplo seis partidos de local seguidos, así que seguramente vamos a alargar un abono eh, por, por los seis partidos consecutivos de local y eso nos va a permitir eh, en, una, en un momento como este en donde han bajado muchísimo las ventas en todo el tema comercial en todo el país país país justamente hay que tener en cuenta que, que el consumo en todo el país hoy eh, ha mermado mucho y esto genera justamente algunos problemas económicos con lo, con lo cual vamos a tener que tener en cuenta esta situación Seguro. para no perder cantidad de entrada ¿no? Seguro. ¿Esta Liga Sudamericana toman como una especie de revancha después del sabor amargo que le dejó la Liga de las Américas? Sí, a ver no sé si revancha porque el equipo no es el mismo eh, se, ha, se han modificado este, una parte sustancial de, del plantel pero eh, por supuesto que nos quedamos eh, con, con las ganas como se dice vulgarmente eh, la temporada pasada de eh, de haber quedado fuera en Panamá tan rápidamente, eh, teniendo otra expectativa nosotros eh, con, con la plantilla que hemos armado. Pero bueno, eh, creo que al haber eh, a hacer, haber hecho este esfuerzo y de organizar eh, la localía en Comodoro, pretendemos poder mejorar sustancialmente lo que fuera Liga de las Américas y, y de esta manera eh, volver a, por qué no, a tratar de, de vivir o soñar. Con algún momento como fue en el 2001 Donde el gimnasio llegó a la, liga, a la final de la Liga Sudamericana Y ahora verdad es que se vive Una expectativa enorme en la ciudad Así que ese es el objetivo Juan Pablo, bueno, lo mejor Te deseamos lo mejor para vos, para la gente de gimnasia La verdad que tenemos mucho cariño Por por, por la Patagonia argentina Y mucho cariño por el esfuerzo que hacen habitualmente Para poder estar Como me gusta decir siempre y remarcar Uno de los 4 o 5 equipos históricos Que tiene nuestra competencia Con Atena, con Peñarol, con Boca Este, la verdad que es un gusto poder charlar contigo y, y, y hablar de, de una organización de un torneo eh, de características eh, internacional para que Gimnasia pueda seguir avanzando en esta en esta liga sudamericana así que lo mejor para ustedes y bueno, nada, pelearla Bueno Fabi, la verdad que te agradezco mucho este, la verdad que yo sé nuevamente de, de, de, del cariño que tenés por, por, por la ciudad y son tantos años que viajando para cubrir este con, con Toy Sports eh, a, a, a gimnasia. Me gustaría y... viajar más, me gustaría viajar más ahí, pero bueno. Sí, estaría bueno que viajes un poco más. ¿Qué va a ser? <risa> <risa> no depende bueno, de mí. No, yo lo sé. Eh, pero bueno, para nosotros la verdad que siempre que se acuerden de nosotros eh, es importante, es importante la discusión y es importante que nos permita poder también agradecerle a, a las empresas y a la, y a la gente de Comodoro que hace posible que durante casi 27 ya 29 años, contando el, el, el ascenso, el gimnasio está manteniendo este proyecto de Liga Nacional, así que la verdad que, que estamos orgullosos de poder todavía... Eh, mantenernos y, y, y llevarlo adelante, así que te agradezco este por, por, por el permanente acompañamiento de parte también. Abrazo enorme, lo mejor para la Liga Sudamericana, un abrazo, chau Juan. Gracias Fabi, abrazo grande. Chau, Pablo sí. Luque, máximo referente de, de gimnasia, bueno, ya arranca Liga Sudamericana, una nueva edición, como hablábamos recién con con Santiago. malas noticias para Instituto, fue operado de Appendiciti Pablo Bruna y se perderá por lo menos...